¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sofía? La propuesta nace en, en realidad en, en materia de la noche la Noche de los Lápices. La idea es hacer un festival conmemorativo con las expresiones de la juventud, que va a contar dicho festival va a contar con bandas en vivo, feria de emprendedores y artesanos y bueno, eh, esperamos a realizarlo los primeros días de octubre para que el clima obviamente acompañe y los vecinos y vecinas de Bienma se puedan se puedan acercar. Bueno, últimamente realmente han estado haciendo bastantes actividades y esta es una más que suba también a toda la lista que vienen organizando desde Juventud, ¿no? Así es, nosotros realizamos eh, durante todo el año actividades en distintos puntos de la capital provincial. En el mes de agosto realizamos más de 7 eventos por el día... Eh, de las infancias en distintos barrios de, de la capital, así que bueno, es un evento más y esperamos obviamente una, una masiva concurrencia. En el mes de, de marzo, en el 24 de marzo, también realizamos un festival conmemorativo por, por, por la fecha y, y en el cual contó con más de 6.000 personas eh, que en el evento. Así que en esta oportunidad esperamos superar eh, dicho número, dado que eh, el clima seguramente acompaña. Bien, bueno, decías entonces Feria de Emprendedores, eso significa que también es un poco una ayuda para la gente que está en una situación complicada y bueno, poder llevar y mostrar un poco del trabajo que realizan. Es así, la realidad de que, eh, que viven hoy los emprendedores o los artesanos es compleja debido a la crisis económica, por eso es que se brinda en este festival un espacio para ellos, para ellas que puedan eh, vender sus productos y también hacerse conocidos en la comunidad. Bien, y también decías música en vivo. Musi, música en vivo, es así, vamos a contar con eh Mandale, Mandale la W, Mishimoshi, Vishi innombrables también que van a van a ser parte del repertorio que van a tocar en el festival. Bueno, realmente un festival interesante, contanos un poco sobre el lugar donde se va a estar realizando y el horario. El lugar va a ser en los jardines del Ministerio de Economía sobre sobre Costanera y va a comenzar a las 14:30 horas el día domingo. Muchísimas gracias, queda de invitación abierta para toda la familia, no solamente para la juventud. Así es, que vengan a participar, que pasen una linda tarde en familia, con amigos, con amigas, y, y la verdad que esperemos que el clima acompañe. Muchísimas gracias a usted. No, gracias a vos.